Minutos ...con Fabián Galancic, eh, propietario de un pelotero aquí en la ciudad de Santa Rosa. No sé si uno, o dos o tres, ahora le preguntamos bien. Fabián, eh, ¿cómo andás, Pali? Y Valentina, te saludan. Buen día. ¿Qué haces, Pali? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Bien, bien. ¿Estás bien? Eh, digo, ¿estás bien? Te pregunto porque la actividad de peloteros y esas casas... Sí, sí, es, es un tema que me afecta, lamentablemente... No tengo uno, tengo, en el medio de la pandemia con otras son dos problemas, no es más un problema. Eh, eh, para, eh, para Fabián, porque justo no sé si te moviste y no se escuchó bien. Eh. No, no, estoy manejando. Ah. No, te decía que son dos problemas ahora porque eh, al medio de la pandemia cuando todo se destrabó como para que empecemos a trabajar me, me quedé con... No solo con Diorma sino con el Salón de Los Pinos también, el Salón de Gesta Infantil, ¿sí? Y tuvieron que cerrar a partir de las restricciones. Y, y sí, y vaya a saber hasta cuándo, ¿no? Ese es el gran problema de, de todos, porque eh, los casos, bueno, yo lo sigo, bueno, eh, es una tarea ya en el día a las 20 horas de abril, sí. el diario en el que trabaja, a ver si hay el informe, Pin de biología, nada, y cada, cada vez es peor. Así que tenemos una incertidumbre que no te puedo explicar. Jamás pensé que, que se iba a vivir todo esto de, nuevamente. No pensé que con la claro, vacuna iba a cambiar todo, pero parece que no. El año pasado también estuvieron cerrados varios meses. El año pasado, ocho meses. Bien. Y ahora, bueno, van a estar quince días, que obviamente van a volver a ser otros quince días, y van a volver a ser otros quince días. No, uh -huh. Sería tonto si, si te dijera que vamos a volver a abrir. Si uh -huh. esto no, no baja, no hay responsabilidad social. La gente, cuando aplicara esas dos palabras, todo va a mejorar, pero... Parece que noche. Mm. Fabián, eh, ¿cómo te afecta? Eh, digo, ¿cuántos empleados tenés? Eh, ¿Vos pagás alquiler? Eh, ¿Cómo es la situación de, de, de tus dos locales? Sí, ese, eh, las chicas están por, por jornada. Mm. Ese es el menor problema, lo tengo arreglado con, con las chicas. Pero el tema principal son los altos alquileres que pago. Tenemos dos salones de 717 metros y 720 metros cuadrados cada uno. Mm. Uh -huh. eh, y si bien está bien, el gobierno le pone todas las pibas para ayudarnos a todos, pero bueno, no, es como tapar el, el sol con la mano. Pago 100 mil pesos en un salón y 138 mil en el otro. Yo, de verdad, con una ayuda de 45 mil pesos, yo quiero trabajar, pero bueno, eh, me adhiero a las medidas, porque bueno, no se puede, pero claro, ¿y hasta cuándo? ¿Qué hago? Aguanté ocho meses, sí, y tengo que cerrar ahora. O sea que estás en este dilema de que entendés la situación eh, sanitaria, pero, claro, necesitas laburar. Sí, como todos, como todos. Durante... Nosotros volvimos a trabajar el 1 de octubre, del 1 de octubre al día del cierre no tuvimos... Un caso, con todas las medidas, tomamos la temperatura en la entrada, con todas las medidas, había de por haber, y nos dijeron que hagamos. Sí, lo hicimos. Eh, bueno, lo dijo el ministro Cohen en la última conferencia. Eh, los chicos no son un foco de contagio, pero bueno. Eh, lamentablemente hay que parar. Yo estoy de acuerdo que hay que parar, si no parar, ayer estaba leyendo... Alguien que, un enfermero que le ha pasado un mal, un contrario, y dicen que el virus se contagia por los pies. Y es cierto, dice, cuando más pies andan, más se contagia, y bueno. Quiere decir que, que si no paras las actividades y un montón de gente, y esto está de peor. También leía que un, un señor de Conelo sea, tenía COVID toda la familia y salen a hacer los mandados por todos lados y, y nada. ¿Me si no hay responsabilidad social, pali acá vamos a morir el horno. Sí. Fabián, ¿y hasta cuándo podés aguantar eh, en esta situación de cierre y con los alquileres que apremian y la ayuda que, vos, que da el Estado que no, que no alcanza? Eh... Y aguantaré dos meses. Mm. ¿Qué crees que te diga? Y ahí, si esto continúa, y, y bueno, ya no... Voy a tener que tomar una decisión drástica porque no otra vez de ocho digo bueno eh, todos pensábamos que bueno primero pensábamos que eran 15 días sí. se hicieron ocho meses y ahora viste es una incertidumbre no, no no no no sé no sé pues sí sí qué qué ayuda yo sé que el gobierno ayuda pero tampoco te va a decir che tomale el alquiler completo para que no cierre porque tampoco es así viste uh -huh. no no no o sea hay cosas que no no no no, no, no, no sé qué hacer y como muy en un dilema que Tenemos me puedo acá en todo el día la cabeza. Claro. Eh, ¿Han cerrado locales de, de, del rubro? Muchos. Muchos. Muchísimos. Ah. Muchísimo. También estamos allí en un grupo a nivel nacional, es caótico. Acá ah. nos dejaron trabajar a partir del 9 de octubre hasta el otro día. A nivel nacional es caótico, es terrible. Ah. No, van, no volvieron a abrir. Claro. Sí, sí, sí está eh, bien que es un están todos metidos los lo que pasan música, los billetes, los salones de eventos, los de bueno para casamientos y demás, claro. uh -huh. eh, todos los que cor corresponde a eventos están ahí en un, estamos en un grupo a nivel nacional, uh -huh. y en la mayor parte de las provincias, salvo los eventos infantiles como nosotros, sí, sí han vuelto, pero los demás no, no, no, no han vuelto. Uh -huh. y te ha reinventas? de qué te reinventas ¿Qué voy a hacer ahí? Claro. El, estaba pensando, eh, claro, sí, en, en qué te puedes reinventar. En, en, porque algunos eh, salones de evento así eh, se transformaron en, en una especie de restaurante y hicieron delivery, pero claro, ustedes eh, no no dan no, las condiciones, no, no, las condiciones. No, es una locura. No, no, no, no, no, uh -huh. eh, es difícil la situación. Loco, uh -huh. eh, bueno, tengo otro negocio, por suerte, a pesar de todo lo mal, va muy bien. Pero bueno, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, ¿no? Claro, además eh, de la pérdida de las fuentes laborales de, de las empleadas que tenés, eh, también. Sí, sí, sí, uh -huh. sí, sí. Uh -huh. son uh -huh. seis chicas que están con nosotros, claro. eh, uh -huh. y bueno. Eh, Fabián, ¿y el, el, el, la familia que festejaba algo? ¿Eso se pagaba por adelantado? ¿Tenés que devolver la plata? ¿Cómo venía no, ese tema? No, no, por suerte el 99% de la gente lo ha entendido, gente complicada existe en todos lados. Eh, ante una situación puntual eh, tuve que recurrir a la defensa del consumidor donde bueno me dio tranquilidad porque te dicen las señas no se devuelven ah. fue la palabra de defensa del consumidor tengo que dar eh, alternativas alternativas edito eh, el año pasado a hoy mm. reprogramación pasar la, transferir la la seña a un familiar amigo conocido eh, por suerte, como te dije, el 99% de la gente lo entendió Sí, eh, voluntariamente devolví un montón de señas uh -huh. Fui llamando a las señas que eran de menor importe Que no me convenía seguir festejándole el cumpleaños Este año al mismo costo del año pasado claro. uh -huh. Y bueno, por suerte, bueno, ya lo del año pasado está casi todo liquidado Salvo que hay gente que ha tenido la mala suerte Que reprogramó el año pasado Yo ahora volvió a reprogramar eh, un tema. Pero no bueno, todos los detenidos lo han entendido. Ah. Sí. Bueno, Fabián, eh, queríamos tener la palabra de bueno, eh, alguien del rubro, eh, que sabemos que está atravesando eh, nuevamente una situación complicada, y ojalá, como, como decís vos, que la gente empiece a cumplir las recomendaciones que son las mismas de hace más de un año. Eh, eh. Sí, no lo no puedo creer yo. Mm. Sinceramente, como te dije, como de siete enfermeros que se transmite por los pies, es cierto, no, no para, no para, los jóvenes no paran, me calienta, todo nada. Ah, yo salgo, cuando salgo a caminar, ve los grupos de los chicos, con un mate, tomando. ¿Y hasta cuándo, viste? ¿Qué sé yo? Pasar por sí. la Avenida San Martín, lo que ve todo el mundo y lo que comentan en todos los diarios, en todos los medios de redes sociales, y bueno, lo vemos todo el mundo, pero bueno, ¿qué quieres que haga? Si no, Aportan un granito de arena esta gente, estos chicos. Sí, igual no son los Vamos únicos. Vamos a seguir. No son los únicos, no son los únicos los chicos. No, eh, no, no son los únicos, no, no, son, parte. Eh. son parte. Bien, Fabián, eh, gracias, eh. gracias, gracias por estos minutos. Eh, bueno, un abrazo. Un abrazo eh. eh, Fabián Galancic, eh, dueño de dos peloteros, eh, de Diverland y de Los Pinos.